he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 toleramos a quien nos hace daño y somos incapaces de dejar atrás el pasado. Bueno, estos son ejemplos de ese masoquismo emocional que todos practicamos en algún momento de nuestra vida. Soy Oga Damiani y así comienza Centrado en Voz. Sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Mi amante un diamante único e invaluable una melodía que me llama es como si el diablo se meta en mi cama hay postiches que suenan en el olvido.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 Porque los pensamientos, como dice el averizo, a veces son nuestros peores enemigos. Porque, a ver, hay quien hay quien dice que los masoquistas emocionales son unos excelentes pacientes en terapia porque son muy hábiles a la hora de, de profundizar en, en sus propias heridas. Terminan siendo personas con un patrón analítico que, que los lleva a hacerse daño a sí mismos. Hay quien refuerza una y otra vez conductas y elecciones que los dejan atrapados en la cárcel del sufrimiento, en el abismo de la indefensión. Lo más llamativo es que no son conscientes de eso. Así y a pesar de que el ser humano tiene como un instinto innato para escapar de lo que le hace daño y, y, y reforzar comportamientos que son beneficiosos. Este principio de, de lógica de, de, de supervivencia no siempre se cumple. Y abundan ¿eh? abundan los que, por ejemplo, van saltando de una relación afectiva danina a otra y a otra más, y así a otra más destructiva. Masoquista es quien se niega a salir de situaciones que atentan a su bienestar, Y aparte es incapaz también de, de tratarse a sí mismo con amabilidad y con afecto es como que tienen la imposibilidad de dejar de alimentar ese diálogo que infravalora a la voz interna que a todos eh, le, que digo que, que, que, que a todo le pone muros Y, y construye barricadas, ¿no?, en, en, en, en la esencia de, de esta conducta. Reflexionemos, porque en algún momento de la vía todos nos hemos hecho daño. Y hay que salir de eso. Porque una forma recurrente de hacernos daño es cuando quedamos atascados en nuestras vivencias del pasado. Entonces negarnos a, a dejar atrás lo que ya pasó me parece que es un modo de, de sufrimiento bastante común. Y uno puede decir a veces, no, pero yo ya solté, yo ya perdoné, y la vida constantemente te pone en situaciones iguales. ¿Qué soltaste? que perdonaste? ¿Sos un personaje social? No. Sé persona. Porque detrás del, del, del, del masoquismo emocional está la personalidad que está todo el tiempo saboteándose. Y ante la evidencia de que son muchas las personas que aplican este filtro psicológico a su forma de vida, la pregunta es la siguiente, ¿por qué lo hacen o por qué lo haces? Podríamos, para responder esta pregunta, recurrir a la primera persona que abordó este tema, que fue Freud, y desde un punto de vista más psicodinámico esa necesidad a o tendencia a hacerse daño a uno mismo reside en los propios sentimientos de culpa porque la culpa es un mecanismo de reparación y si uno no repara la culpa merece castigo, uno debe ser castigado y si no repara uno mismo a través del perdón y la transformación bueno se castigará uno mismo, pero una de las dos cosas cuando uno siente culpa tiene que, tiene que fluir o la transformación para hacer remediar el, el, el, el, el, lo que me hace sentir culpable, y si es que es mi responsabilidad, asumir la responsabilidad del error, de la equivocación, de haber lastimado, y si no, el autocastigo. Muchas veces quedamos emocionalmente conectados con la infancia y pensamos que es nuestra responsabilidad, y no fue así, simplemente... Simplemente no fue así, o difícilmente no fue así. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que observar, tenemos que ver, tenemos que identificar qué fue lo que nos afectó y soltarlo tras el perdón. Nos damos cuenta que no fue nuestra responsabilidad, sobre todo cuando pasa la infancia. ¿Qué podríamos haber hecho si éramos niños? Cuántas veces he escuchado que tienen personas que vienen y dicen, "No, yo no me valoro como persona, o me siento culpable por, por algo y, y entonces es como que todo el tiempo le doy entidad a esas conductas que son que son malas para mí y esa es la forma en que en que uno parece que se estuviera redimiendo. Es una idea gracias a dos poco aceptada a día de hoy, no pero dio forma al, al, al trastorno de personalidad masoquista o trastorno de personalidad autodestructiva, el cual terminó desapareciendo de la, de la psiquiatría ¿no? con, con el tiempo. Actualmente los profesionales comprendieron un poco más este comportamiento y saben que que responde a otras variables múltiples, ¿no? y, y, y es más, cualquiera de nosotros podemos estar eh, conviviendo con un masoquista interno y, y, y las tendencias autoflagelantes pueden pueden acompañar desde la infancia, como te decía recién, o una persona, o bien emerger a raíz de algún problema concreto. ¿Qué es un problema concreto? Bueno, profundicemos un poco en esto, ¿cómo, cómo, cómo se manifiesta esto? Bueno... Eh, es como que es, hay que ir siempre a la, al, al, al, al, al punto ¿no? es como fijamos hay que fijarse en una matiz, hay personalidades claramente que son masoquistas y, y figuras que, que evidencian en algún momento cierto masoquismo emocional. El primero es más problemático porque responde a un patrón de comportamiento que se manifiesta ya desde etapas tempranas. Eh, ¿Qué características tienen? Fíjate, a ver si estás con una persona así o, o si vos estás en una etapa, si te pasó, si estás. Eh, utilicemos el programa para tener información, pero también para revisarnos. Eh, a ver, personas que cuando logran algo bueno en la vida, lo atribuyen a la suerte. Eh, parece nada, nada parece estar bajo su control. Tendencia a, a, a, re, a reforzar relaciones que lastiman, que son dañinas. Un diálogo interno autocrítico, o sea, tendencia a pensar que uno no es lo suficiente bueno, que, que nadie lo aprecia, que, que es falible, que es débil, que es torpe. Este masoquismo emocional vive atascado en el ayer, o sea, toda toda su atención se focaliza en lo que ya no tiene sentido, en lo que ya pasó. Personas incapaces de apreciar las oportunidades del presente. Del presente, no del futuro, del presente. Y sobre todo alta alta tolerancia a situaciones que son negativas y que son desgastantes. Trabajos precarios, amistades egoístas, relaciones violentas, desacreditaciones... O sea, les cuesta terminar aquellos proyectos que comienzan, abandonan todo proyecto o meta con facilidad. Y obviamente esto refuerza y alimenta esa visión negativa que tienen de ellos mismos. Y todo esto termina coronando la frutillita con una tendencia a sentir culpabilidad cuando experimentan un instante de placer o bienestar, desde la sexualidad hasta... El, el comprarse algo y después sentirse que cómo me compré esto. O sea, piensan que no lo merecen eh, y, eh, o más aún que, que ese momento de éxito o de felicidad va a durar muy poco porque seguramente va a venir algo que lo va a estropear. ¿A qué se debe? Este tipo de de comportamiento y actitud ante las cosas ¿A qué se debe? Bueno, vamos a charlar un ratito. Escuchemos un poco de, de música, reflexioná un poco de lo que hablamos, a ver si estás con alguien así, estuviste o estás pasando por por esto que estamos eh, charlando y, y, y después te digo ¿no? a qué se debe este tipo de comportamiento y sobre todo esta actitud ante ante las cosas. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani.gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos encentrados en vos y nos quedó la parte del cierre de todo esto que venimos reflexionando, ¿no? A qué se debe este tipo de comportamientos. Eh, siempre en las charlas eh, me gusta meter información, información eh, que tiene que ver con, con estudios, eh, que uno va leyendo cuando tratamos estos temas de, de alguna universidad o, o de algún profesional. Y... Leía un estudio de una universidad en, en, en Montreal, en Canadá, que dice que hay diferentes tipos de, de masoquismo emocional y que todos podemos evidenciar, por ejemplo, un diálogo, ese diálogo interno, ese pájaro como pica cerebros eh, que que nos está invalidando. Sin embargo, hay personalidades que, que, que evidencian claramente ese masoquismo psicológico y que tienen que tienen su origen en la infancia. Eh, a veces es uno que, bueno, tiende a ser medio melanco y va y dice, pero va saliendo. Y otras veces no, está muy metido ahí en lo, en lo profundo. Es como que nos setearon de esa manera cuando éramos chicos. Eh, y, y, y uno de los desencadenantes justamente estaría en, en, en el estilo de crianza y la educación recibidas. A veces, eh, y ya lo hemos hablado en otros programas, tener unos progenitores claramente narcisistas, provoca que los niños puedan quedar atrapados en un patrón de conducta claramente dañino para sí mismos, o sea, aprenden de manera temprana a convivir con personalidades que son disfuncionales y esto les le, le, le, le, esto les pasa una serie de facturas psicológicas, porque es como que uno se habitúa o ellos se habitúan a los a, a afectos insanos y, y cronifican un, un sentimiento de inferioridad que justamente viene propiciado por unos cuidadores que fueron como drenando te, eh, tempranamente su, su autoestima. Eh, por otro lado existe otra causa que explica que, que muchos podemos evidenciar en un momento dado un trastorno depresivo, Y la depresión es ese estado en el que todo el tejido psicológico queda bajo, bajo mínimos y, y, y solo se alimenta un diálogo interno negativo y dañino La depresión desde el avión neuro de emoción un, nos daría como mensaje yo no podría estar pasando por esto. Eh, la persona con tendencia justamente a ese a esa autodestrucción eh, o, o al autoboycoteo es más propensa justamente en quedar atrapadas en relaciones afectivas abusivas, son carnes de cañón de manipuladores, de manipuladoras, o sea, es necesario romper ese patrón mental y reforzar justamente el amor propio, el amor por uno, eh, y la, la, la, la identidad de quién es uno, qué vino a ser, qué, qué es lo que vale, y sobre todo la, la autoestima. Eh... ¿Qué haces si te das cuenta de estas cosas? Si empezás a evidenciar este tipo de características psicológicas. Porque le puede estar pasando a otro, pero por ahí puedes decir no, pará, esto me pasa a mí. Yo estoy ahí, metida, metido. Porque lo complejo y desafiante de la personalidad autodestructiva, masoquista, es que se resiste justamente a pedir ayuda. Justamente en ese enfoque mental negativo y, y adicto al al auto auto autoboycott, Eh, es el que no deja eh, de, de decirse a sí mismo que, que de nada vale dejarse ayudar porque nada va a cambiar. Sin embargo, es bueno que lo tengamos claro, eh, que, que ser un mártir del, sufri del sufrimiento o sea no nos lleva a ningún sitio bueno, eh, porque lo único que hace es encapsularnos en el malestar, en un malestar sin salida, es un círculo vicioso. Este... Y es importante tomarnos en serio lo que nos pasa si estamos si empezamos a identificar este tipo de cosas eh, dar espacio a nuestras necesidades y, y salida y salida justamente a nuestras angustias el afuera en esto también nos puede ayudar sin ser un, no, no estamos hablando de ser un dependiente eh, de la aprobación del afuera pero Cuando uno observa la afuera, si yo estoy mal con todo el mundo, bueno, no es un problema del mundo. Entonces ahí tengo que, que, que observarme. O sea, todos merecemos sentirnos mejor y justamente la autodestrucción que genera este masoquismo emocional es el reflejo de una realidad que debe atenderse, que debe atenderse. Si estás con muchas personas tóxicas, eh, yo posteaba una frase... Eh, con, promocionando las consultas de numerología en instagram que decía que a ver la persona tóxica es lo que el universo nos muestra eh, de, de lo que nosotros eh, estaríamos eh, eh, desvalorizando de nosotros mismos o sea cómo nos estaríamos tratando si te estamos nos aparece una persona tóxica en el laburo en, en una relación en un grupo de amigos y se, se, se, se encona con nosotros si es una cosa no que te cruces con Bueno, que ese yo con a veces uno se puede cruzar con, con, con un pavo con una pava en la, en, en la calle y o en alguna situación pero más o menos lo tiene lo tiene bajo tiene un autocontrol de sí mismo y bueno si bien puede ser una persona incordiosa no no logra niveles de no, no influye en mi vida diaria ni, ni ni ni nada ahora cuando me mueve todo entonces ahí tengo que observar yo a veces uno ve eh, eh, es muy observador de ...de las cosas, por esto que hace... ...y entonces ve... ...esas personas que están todo el tiempo aposteando... ...no, porque las personas tóxicas... ...o oh, esto me envidia, o el otro... Uh, ...viste, vos decís... ...revisate, hombre, revisate mujer... ...¿qué pasa? Todos te envidian... ...todos son tóxicos... ...todas las personas son envidiosas... ...o todas son metidas... O no, ...tengan una vida... Eh, ...bueno, fíjate, porque por ahí estás del lado ese... ¿viste? ...donde si no, yo estoy viendo no me pasa... ...sí, yo conozco una amiga, conozco un amigo... ...le pasa al otro viste y, y date cuenta revisa un poquito también qué expresás, qué decís tus posteos viste porque lo primero que hace este tipo de, de, de personalidad es no, no, no hacerse cargo este entonces revisa un poco eso no, no, no si uno está el mundo no puede estar en contra tuyo la vida tiene obstáculos y hay algunas dificultades pero mayormente es un, un lindo, una linda experiencia transitar la vida, no es un, un cuesta arriba ¿a? todo el tiempo. viste Entonces ni todas las personas vinieron a ponerte palos en la rueda. Entonces eso eso es un aviso de la afuera de cómo vos te estás tratando. Entonces me parece que por ahí estaría bueno no solamente reflexionar, sino por ahí hacer una consulta y y ver en, en qué de, de, de tus herramientas y lo que viniste a hacer en la vida te estás manejando en un lado negativo de de tu de, de tus capacidades, en vez de positivo lo estás manejando negativo. Eh, y, y bien si siempre hemos sido así, o bien si, si esta característica también es reflejo de, de una depresión, también es eh, a ella es necesario solicitar una ayuda especializada, ir más allá de una consulta para a ver qué vine a hacer a la vida y cuáles son mis herramientas y consultar a un profesional de la salud porque eh, esto puede llegar a traer grandes eh, eh, problemas con uno mismo en su salud y con la relación con los otros y, y, y no vinimos acá a joder de la vida nadie ni vinimos acá que todo el mundo nos apedre no no no se trata de eso. Que no te quieran convencer de, de nada, ni, ni en tu infancia, entender ni en, ni, en, ni, en, ni en tu madurez de que, de que eso es así eh, la vida eh, es, es, es un camino a transitar con sus defectos y con sus virtudes que en realidad no son defectos sino que a veces hay algún obstáculo para que nosotros utilicemos las herramientas que, te, que tenemos y superemos situaciones que después no nos fortalezcan y no nos hagan personas con con mejor eh, control de nuestras emociones, con, con una vibración espiritual eh, elevada y con una, con una mirada altruista y optimista de, de, de lo que vamos transitando y, y sabiendo de que es muy importante ser nosotros mismos, eh, tener amor propio y con ese ser nosotros mismos y tener amor propio, aprender a convivir en una sociedad porque no estamos solos acá, hay un otro. Y es muy buena la relación con un otro, uno tiene que, que tener ojos para el otro, no estamos solos, no es todo mérito. Hay eh, autoconocimiento y, y, y, y a través del autoconocimiento empatía con el otro. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en vos